Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que decidan escuchar esta clase. Eh, hoy es, para mí, 22 de abril del año 2024, y en el marco de esta secuencia de clases que vienen siendo escritas, se me ocurrió que sería bonito hacer una clase hablada, una clase oral, una clase en audio, recuperando esta cosa radial, Y además porque el tema de la clase de hoy es un tema que estoy acostumbrado a tratar en forma radial porque como este, desde hace ya casi dos años vengo haciendo un programa de radio, un podcast que está en Spotify que se llama Sueñan los androides y en el cual tocamos temas vinculados con esta tríada conceptual, política, pedagógica que se arma entre infancias, pantallas y escuelas y eso es un poco de lo que quiero conversar hoy. Eh, yo pienso la cuestión de la relación entre infancias y pantallas a partir de un trabajo de investigación en curso, que tiene base en la Universidad Pedagógica Nacional y del cual también forman parte un grupo de colegas que venimos trabajando hace dos años sobre ese tema y que si todo sale bien lo seguiremos trabajando algún tiempo más. Eh, antes de plantear cuestiones técnicas o metodológicas sobre esa investigación me gustaría más bien salpicar algunas reflexiones en un tono más ensayístico que nos sirvan para pensar esta relación triangular, infancias, pantallas, escuela en paralelo con otra relación triangular que es infancias, pantallas y crianza en el hogar, podríamos decir familias, padres o personas en situación de padres y es que los niños a la escuela no van con celulares, pero los celulares ocupan un lugar importante en su vida porque ya desde que nacen el parto es filmado por un celular y muchas veces el padre ve la primera imagen de su hijo en la captura que hace con la pantalla y no en forma directa y en los actos escolares todos miran a través de sus celulares y los niños piden prestados los celulares a los grandes para esto y para aquello y a veces los adultos le dan el celular a los niños ya desde bebés en el cochecito entretenerlos, para calmar su aburrimiento, para calmar su llanto, por eso se habla del chupete electrónico, por ejemplo. En fin, me gustaría entrar un poco en algunas de estas cuestiones, pensar qué consecuencias educativas tienen, pensar a qué nos invitan algunos de estos problemas eh, y en ese sentido pienso un, un tránsito, digamos, de cuatro momentos. Un primer momento en el que me gustaría plantear un breve y sencillísimo marco teórico, más que, para, más que para entrar en tema, para entrar en clima de la conversación sobre este asunto. En un segundo momento me gustaría plantear ahí sí eh, una especie de decálogo de problemas o de nudos críticos de la educación digital en una perspectiva a la que me gustaría llamar integral. Y en un tercer momento, bueno, pues adentrarme en ciertos asuntos pedagógicos con unos cuantos ejemplos de escenas, situaciones, de aula que nos pueden ayudar a entender cómo funciona en un jardín, en una escuela, en una escuela infantil, eh, el, la idea de introducir, dejar entrar o evitar que entren tecnologías digitales. Eh, finalmente, el último punto tendrá que ver con con comentar algunas cosas que podrían llevarse a cabo en los jardines y que si alguien está trabajando en un jardín, en una escuela primaria y tiene ganas de implementarlo y llevarlo a cabo, pues, un ejercicio muy lindo sería que en el transcurso de esta semana o de la que viene o cuando sea, hasta que nos volvamos a ver o que lo dejemos abierto, que alguna cosa sea aprobada en sus aulas para quienes están a cargo de aulas de aula, ya sea ejerciendo o practicando, etcétera Muy bien, eh, el pequeño marco teórico. Eh, las tecnologías digitales son vistas, no solo en las escuelas, sino en la vida, desde una perspectiva muy instrumental. Se llama instrumentalismo a la concepción de la tecnología, muy centrada en su uso, en su utilidad, y según la cual una tecnología funciona si se la usa bien y no funciona si se la usa mal. Tiene efectos positivos si es bien usada, tiene efectos negativos si es mal usada. Tiene este, la posibilidad de llevar a cabo su potencial y servirnos y, y sernos útil si tiene un buen diseño y si no funciona es porque estuvo mal pensada en su diseño. Esta idea de instrumentalismo eh, es fuertemente criticada por estos días por los filósofos que se dedican a estudiar nuestra relación con las tecnologías porque conduce de alguna manera a pensar que las máquinas son neutrales. Hay un filósofo de la técnica que en los años 80 escribió un artículo muy provocador llamado eh, ¿tienen política los artefactos? Así, ah, con una pregunta. ¿Tienen política los artefactos? Este, este filósofo se llama Landon Winner, Winner como la palabra ganador en inglés. Y, y Landon Winner decía que las personas somos con la tecnología somos con la técnica. No es que hay una humanidad pretecnológica pura sin tecnología, sino que desde que existen seres humanos que se agrupan en comunidades y se cobijan en cavernas para acá, somos con las cosas que inventamos y que pasan a formar parte de esa humanidad extendida. Hay otra filósofa llamada llamada Donna Haraway que dice que los seres humanos somos por naturaleza cyborgs en el sentido de que incorporamos cuestiones técnicas. Entonces los artefactos tienen política, configuran el mundo en el que vivimos y nosotros nos valemos de ellos para configurar ese mundo y nuestra relación con lo técnico va cambiando a lo largo del tiempo. Y una cualidad que tiene en esta época histórica esa relación de los humanos con las máquinas es que la pensamos fuerte, la estamos pensando con ganas, nos interpela. <risa> Y dentro de esa forma de pensarlo, insisto, predomina un cierto instrumentalismo que vale la pena sacudirse un poco para pensar con más herramientas. Por eso introduzco este concepto. Y una segunda observación crítica sobre el modo en que en esta época vemos las máquinas, tiene que ver con cierto determinismo tecnológico ingenuo. ¿no? Es decir, por ejemplo, Estamos en la era de las nuevas tecnologías, esa era acaece, las tecnologías irrumpen en nuestra vida y tienen efectos sobre la sociedad. Como si se tratara de un chaparrón, ¿no es cierto de algo que no tiene nada que ver con nosotros, sino que viene de afuera y hay una relación de causa-efecto en la que las tecnologías son la causa y su efecto se ve sobre las personas, como si no fuéramos las personas las que diseñamos instrumentamos, comercializamos, compramos, vendemos, utilizamos, imponemos, intercedemos con tecnologías. Y entonces prometí que el marco teórico va a ser brevísimo, así que lo voy a concluir con una pequeña tipología de cinco formas de pensar los efectos que tiene la tecnología digital en nuestra vida. Cuando digo cinco, establezco la posibilidad de que alguien agarre la lapicera y se prepare para escribir el número uno y después el número dos. Vieron cómo estructura la enumeración, eh, la manera de recibir una... Así que bueno, espero que en sus casas estén agarrando la lapicera y preparándose para anotar, aunque sea cinco ideas. Las digo todas juntas y después las comento. Las tecnologías nos permiten hacer cosas que no podríamos sin tecnologías. 2 las tecnologías nos permiten hacer mejor cosas o distinto cosas que de todos modos podríamos hacer sin tecnologías. 3. Las tecnologías también nos impiden hacer cosas que podríamos hacer o nos disuaden para que no las hagamos. 4. Las tecnologías nos llevan a hacer cosas que tal vez preferiríamos no hacer, o sea que nos obligan, nos inducen, nos empujan a hacer cosas eh, y nos hacen hacer cosas. Y por último, eh, las tecnologías a veces nos sustituyen y dejamos de hacer cosas que las tecnologías hacen por nosotros y nosotros quedamos fuera del mapa. Entonces, digamos brevemente algo o algún ejemplo de cada una de estas cinco posibilidades. La primera es la más evidente y es la que nos llega con más nitidez y fuerza y por eso somos instrumentalistas. ¿eh? Todos tenemos un enano, así como tenemos un enano fascista y un científico positivista contra el que tenemos que luchar, Bueno, también tenemos un, una mirada instrumentalista. Y es que nos hacen hacer cosas que no podríamos hacer. Recién este, pensaba, si yo quiero que aquí aparezca un subtítulo eh, y que los que me escuchan lo escuchen en otro idioma, ya existe una tecnología, por ejemplo, que mientras yo hablo puede fabricar una vocecita sintética que dice lo mismo que yo, pero en otro idioma, por ejemplo. no es que Eh, nadie lo puede hacer un traductor simultáneo lo puede hacer incluso mejor que la máquina tal vez pero si yo no sé otro idioma también lo puedo hacer la máquina me permite convertir un texto en, en audio por ejemplo o viceversa, me permite comunicarme en tiempo real y verle la cara a alguien que está en la, otra, en la otra punta del mundo entonces evidentemente se abren oportunidades para hacer cosas que no podríamos hacer no hace falta decir mucho más sobre esto porque esto lo sabemos todos muy bien Esto es eh, parecido al segundo punto que concibe a la tecnología en el lugar de una herramienta. Una herramienta perfecciona los propios gestos. Yo podría atornillar sin la herramienta destornillador, pero destornillo mejor con la herramienta. Más fuerte, más preciso. Puedo martillar sin martillo, golpeando con la mano, pero el martillo golpea mejor. entonces los cálculos que yo podría hacer mentalmente los hago más rápido con la calculadora del celular. Los registros que yo podría anotar en un cuaderno se registran mejor en una agenda virtual. El chat GPT me puede ayudar a corregir la falta de ortografía de un texto que, que me llegó y quiero corregirlo rápidamente. Yo también lo podría hacer, pero me llevaría más tiempo. Entonces, esta segunda cuestión tiene que ver con que hacen mejor o más rápido o distinto las cosas que ya podríamos hacer. Pero las que realmente me interesan son las otras tres, no estas dos primeras, porque son las que me van a permitir entrar un poco en una reflexión crítica respecto del lugar de las tecnologías en nuestra vida y después en la escuela, y en el jardín particularmente. La tercera es que nos impiden o nos disuaden de hacer cosas. Bueno, desde una tovillera electrónica a la persona que está presa en su domicilio para que no salga, hasta la alarma que impide que alguien se robe algo de un lugar, Eh, pasando por esas este, por los lomos de burro esas este, elevaciones que hay en la calle para que los vehículos no vayan a más velocidad o pensar por ejemplo en tecnologías no digitales como las sillas de Mcdonald's están atornilladas al piso hay cuatro y no más alrededor de una mesa están a la distancia que están entonces configuran modos de encontrarse configuran modos de permanecer qué cosas? Eh, nos, nos impiden las tecnologías digitales, bueno, a veces nos impiden prestar atención nos, y nos impiden dejar de atender a las publicidades porque las ponen de prepo eh, los tres segundos previos al video que queremos ver en YouTube, nos impiden desconectarnos, nos impiden tomar formas propias, originales, artesanales de ser utilizadas porque vienen con una configuración por defecto, con una configuración de fábrica que da por hecha cierta manera de proceder, de razonar e incluso cierta estética y ahí es donde tienen política los artefactos. La cuarta de estas entradas enumeradas dice que nos hacen hacer cosas que tal vez preferiríamos no hacer. Básicamente consumir, en estos tiempos, las tecnologías, si nos llevan hacia alguna dirección, es hacia la dirección del consumo y están al servicio de un modo de la economía, que es la economía de un capitalismo financiero, de un capitalismo de consumo. Los estudiantes en la escuela secundaria, en los recreos, sacan su celular y están apostando. Por ejemplo, está, hay un desarrollo muy importante de esta, de esta cuestión y una enorme preocupación porque proliferan las aplicaciones de apuestas, y como si fuera un casino desde el celular, por ejemplo, eh, generan consumos culturales, generan ciertas adicciones, nos hacen aceptar los términos y condiciones de una cantidad de contratos que hemos naturalizado como una casilla que se tilda, pero que nos ponen en situación de hacer cosas que preferiríamos no hacer, nos impulsan a estar a la moda, a opinar todo el tiempo sobre temas muy desopilantes acerca de los que no sabemos nada, pero la lógica de las redes sociales nos invita todo el tiempo a posicionarnos, a opinar, a tener una opinión sobre todo, sobre la inflación, sobre bueno, sobre todas las cosas. Eh, y por supuesto, orientan las conductas de las personas. Esto lo trabajan muy bien algunos filósofos contemporáneos como Byuchul Han o como Eric Zadine, Zadine Eh, ellos dos son buenos ejemplos de filósofos de la tecnología que se apoyan mucho en este cuarto aspecto. que nos hacen hacer los algoritmos? Nos hacen comprar lo que no queríamos comprar, pero también nos hacen estar atentos a cierta hora de ciertas cosas. Nos hacen votar a candidatos a los que tal vez de otra manera no votaríamos si nuestra eh, sensibilidad no hubiera sido sutilmente orientada con informaciones a veces falsas, nos hacen consumir fake news. Bueno, estos autores profundizan muchísimo en estas cuestiones. Y por último decíamos, las tecnologías nos hacen dejar de hacer cosas que, eh, porque nos sustituyen. Ya nadie recuerda el número de teléfono de su madre, ya nadie se fija en un mapa cómo llegar hasta la otra punta de la ciudad. Ahora las tecnologías, más que informarnos, nos dan instrucciones y nosotros les hacemos caso o simplemente nos olvidamos que esas tareas existen. Eh, hay una una película inaugural de nuestra relación con las tecnologías en esta mirada catastrófica, que es la película 2001, Odisea del espacio, dirigida por Stanley Kubrick. Es una película vieja. Yo no me acuerdo si era del, del 70 o bueno, 70 y pico. Y el año 2001 quedaba lejísimo. O era un futuro lejano con naves espaciales. Y la computadora se humaniza y se apodera de la nave bueno después vinieron terminator matrix y, y muchas otras películas en las que el argumento es parecido pero en el siglo XX el temor que teníamos de, de lo que podía suceder si las tecnologías nos dominaban porque se humanizaban eh, se reveló ingenuo ahora creo que la película que mejor expresa lo que está pasando es la película wally -E. Waly es cuenta la historia de un pequeño robotito que se quedó en la Tierra devastada por la contaminación y los seres humanos se fueron a vivir al espacio en una nave enorme. Y -E tiene que avisarles eh, cuando la Tierra, bueno, en realidad no es wall -E, sino otra robotita que se llama Eva, tiene que avisarles cuando la Tierra vuelva a ser habitable. Pero el punto es que los humanos ya no quieren volver a la Tierra porque viven en una comodidad achanchada en la que las máquinas hacen todo por ellos. Entonces, todos han aumentado de peso, viven acostados, mirando la pantallita. Y es a, este, a esta imagen un poco que se refiere esta quinta posibilidad que estoy examinando, de ser sustituidos por las computadoras. Y tal vez hay el problema filosófico, y con esto termina la, la introducción, el pequeño marco teórico. Eh, eh, no es que algunas cosas las computadoras las hagan por nosotros y de esa manera nos ahorren algún trabajo, sino que en la habilidad, en el acto de ser hábil en algo y de desarrollar una habilidad, eh, se cifra el valor de lo educativo y también el valor de lo humano. Eh, ¿no? El filósofo argentino Maximiliano López, que vive en Brasil, eh, escribió en el elogio del estudio, o en el elogio del profesor, un acuerdo de Jorge Anarosa, eh, que no es lo mismo tener un libro que leer un libro, que no es lo mismo tener un campo que cultivar un campo, que no es lo mismo tener una guitarra que tocar la guitarra. Y en esta especie de elogio del tener y que las máquinas hagan por nosotros, hay algo de lo humano que se pierde cuando vamos alejándonos de las habilidades. Entonces, tal vez la pregunta pertinente ahí es qué cosas no estamos dispuestos a dejar de hacer y que las máquinas hagan por nosotros. ¿eh? Saludar a alguien por su cumpleaños, por ejemplo, a una persona querida, y recordar cuándo cumpleaños. Bueno, si ya confiamos en que Facebook nos avisa o que la agenda nos avisa, eh, eso lo dejamos de hacer, por ejemplo. Eh, en fin, ¿hasta dónde entrarán? ¿Hasta dónde nos desplazarán? ¿Hasta dónde delegaremos algunas cosas que nos parecían importantes vinculadas con los afectos? con bueno o cuestiones humanas, ¿no es cierto? Ahora bien, hecho este esta pequeña introducción que, insisto, no es para entrar en temas, sino para entrar en el clima de, de esta conversación, me gustaría repasar, eh, de alguna manera podrían llamarse 10 acusaciones hacia las tecnologías bien específicas y que a lo mejor son 10 nudos críticos para pensar lo que me gusta llamar una educación digital integral. ¿Por qué utilizo la palabra? integral, porque es una palabra que se viene usando en las reformas curriculares para pensar que esto que se enseñaba de una manera acotada y cejada puede enseñarse de una manera más abierta, multidimensional, compleja, crítica, orientada a los derechos, etcétera. Eh, doy tres ejemplitos rápidos, el primero y el más evidente y el más reciente tal vez es la educación sexual integral. La educación sexual integral, es una ley que se sancionó en Argentina en el año 2006 y que contribuyó a un proceso de cambio en la enseñanza de lo que se ha dado en llamar educación sexual y que pasó de una concepción biologicista, un poco pacata, moralista, eh, que separaba a los varones de las mujeres para enseñarles unos secretos turbios de los que nadie tenía que hablar después y cosas por el estilo, a una concepción muy ampliada de la sexualidad que, en forma adecuada a cada edad, enseña, por ejemplo, lo, el valor de la intimidad y de los espacios en los cuales uno se preserva la privacidad, eh, atiende a la posibilidad de detectar tempranamente situaciones de abuso o de maltrato infantil, eh, acompaña las, eh, con un vocabulario y con una sensibilidad interesante las primeras experiencias de los adolescentes en los noviazgos y en las relaciones. En fin, es una perspectiva que ha mejorado mucho la vida y la salud y las relaciones de, de toda una generación. Eh, el segundo ejemplo es el de la educación ambiental integral, que es una ley que en Argentina se sancionó en el año 2021 y que tomando la aposta de la educación sexual integral, plantea la educación ambiental de una manera superadora de los clichés y los y las ingenuidades de la que venía siendo este, portadora. Eh, históricamente se enseñaba educación ambiental enseñando a los chicos a salvar el planeta desde casa, andando en bici, cerrando la canilla, ayudando a los pingüinos, a las ballenas y a los osos polares, separando los residuos, juntando tapitas de gaseosa. Entonces esta visión en la que se responsabiliza a las víctimas de los crímenes ambientales y se desoye por completo el recorrido el, el análisis de los sistemas productivos. Digamos, la, la basura no es culpa del niño que no la separa en dos tachos de colores distintos, sino del fabricante, que genera un producto que se va a convertir rápidamente en una basura, tal vez no biodegradable, para que este, lo más rápido posible, conforme a las normas, por ejemplo, de la caducidad programada y de la obsolescencia percibida. En fin, se analizan ya no los pingüinos y los osos polares, sino que la educación ambiental integral propone partir de conflictos ambientales situados, reales, concretos y cercanos. Se mira nuestra salud, se mira la sequía, se miran las inundaciones, se mira el comportamiento del clima, se miran las invasiones de mosquitos que nos vuelven locos, se mira la pandemia, se mira la epidemia de dengue, se mira el ruido que hay en la calle y que no nos deja conversar, se mira el humo que sale por el caño de los autos, Se mira la contaminación visual, que nos distrae y puede producir ciertos efectos, en fin. Se toma como punto de partida el conflicto cercano y se lo analiza social, crítica, políticamente, de una manera compleja. Fíjense qué lindos estos dos ejemplos para invitarnos a pensar la educación digital de una manera integral. No pensar solamente a la educación digital a partir de los clichés típicos que la venimos pensando, es decir, vivimos una época de cambios acelerados y vertiginosos, el futuro ya llegó, hay que incorporar tecnologías para ser innovadores, hay que adaptarse a los tiempos que corren, los chicos hoy son muy tecnológicos, son nativos digitales, saben más que sus madres y sus padres y sus abuelos porque manejan las tecnologías las tecnologías no son ni buenas ni malas, depende si se las usa bien o mal. Bueno, todas estas afirmaciones, si sí, todavía no quedó claro, ahora después de este decálogo de acusaciones contra las tecnologías o de observaciones críticas quedará claro, creo que son fácilmente desmentibles o problematizables. Y me gustaría poder pensar a los sujetos de la educación, a nuestras alumnas y alumnos, a los chicos en la escuela y en el jardín, como este, una generación que puede beneficiarse de esta nueva mirada sobre lo tecnológico, toda vez que lo tecnológico nos atraviesa tanto, y que este, este ideario instrumentalista y este determinismo tecnológico ingenuo no nos ayudan a mediar favorablemente en la relación entre infancias y pantallas. Me voy a tomar un mate, que es como el vasito de agua, en este caso, para poder seguir hablando sin quedarme disfónico. Muy bien. Eh, decía, son 10 puntos. Antes eran cinco, ahora son diez, así que me voy a tener que dar vuelta a la hoja para tomar nota. Eh, punto número uno, la interrupción. Las tecnologías digitales nos interrumpen. Eh, se habla mucho de la omnipresencia de las tecnologías, se dice que promueven un aprendizaje ubicuo y esto de la y, o ubicuidad quiere decir que están todo el tiempo en todos lados, y es cierto que las tics han irrumpido en nuestra vida, creo que hay algo del orden de la hiperpresencia de la tecnología que se mira de una manera elogiosa eh, sin terminar de incorporar lo que en nuestra vida cotidiana es evidente y es que muchas veces, especialmente los celulares, interrumpen momentos importantes, uno no es capaz de mantener una conversación larga sin mirar las notificaciones. Hay tiempos para la lectura, tiempos para la concentración, tiempos para la distracción y el pensamiento, que de alguna manera van siendo cooptados por esta hiperpresencia de los celulares en nuestra vida. Eh, hay un, un escritor argentino que escribe cuentos muy divertidos, se llama Hernán Casiari, que escribió un cuento en el que se imagina cómo serían todas las historias clásicas, las que conocemos, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, eh, Romeo y Julieta, si tuviera el protagonista un celular en el bolsillo. ¿Serían posibles esas historias? ¿Funcionarían? Y él dice, no, no funcionarían. Porque entonces alguien le mandaría un WhatsApp a Caperucita para que tome por otro lado y no se encuentre con el lobo. Julieta le diría a Romeo, che, boludo, no te suicides, que es toda una joda, y entonces Romeo no se suicidaría, y Julieta tampoco, y las cosas terminarían bien. En fin, Hansel y Gretel pondrían el GPS y volverían a la casa. En ese punto, eh, lo que interrumpe tal vez el celular es la posibilidad de lo narrativo. ¿no? Hay algo del orden de lo narrativo que se interrumpe. Y cuando lleguemos después a los ejemplos, a las situaciones de aula, van a ver cómo esto aparece en forma absolutamente nítida en cada uno de los ejemplos que vamos a ver. El segundo tiene mucho que ver con el primero, y es la distracción. Las tecnologías digitales nos distraen, nos entretienen, nos tiene todo el tiempo atentos a algo divertido, ágil en movimiento. Y las dos, tanto la interrupción como la distracción, tienen que ver con la atención con el acto de atender. Eh, en el marco de esta investigación de la UNIPE, hicimos un pequeño ejercicio de campo que me gustaría mencionar a cuento de estas dos cuestiones, la interrupción y la distracción. Nos fijamos en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos similares, como la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación de Pediatría, etcétera, en las recomendaciones que ellos emiten respecto de la relación Infancias-Pantallas. Son recomendaciones extensas en las cuales dan un montón de consejos y sugerencias. Dicen, de 0 a 18 meses, cero pantalla. A partir de tal edad, poquito, bajo estricta supervisión adulta. Pero recomienda que los chicos no consuman pantallas. y Utilizan la palabra consumir como si fueran drogas. Y dice que los chicos no se expongan a las pantallas. Y, utiliz y utilizan la palabra exponerse como si fueran los rayos ultravioletas del sol que te queman la piel. Las, las pantallas son peligrosas a los chicos. Y por otro lado miramos los diseños curriculares, los planes de estudio de la educación infantil en la Argentina, son 24, uno por cada provincia, eh, algunos eran antiguos, así que nos quedamos solamente con los posteriores al 2015, que son posteriores entonces a los NAP, a los Núcleos de Aprendizaje prioritarios de Educación Digital, bueno, no importa, simplemente con algún criterio miramos los diseños curriculares y ahí encontramos un panorama completamente distinto. Los diseños curriculares hablaban de alfabetización digital, de pensamiento computacional, de uso seguro de internet, de búsquedas, de archivos, de comunicaciones. Hablaban de unas tecnologías que le sirven al docente para enseñar mejor y también de unas tecnologías que los chicos tienen que aprender a usar para incorporarse al mundo que hay que mirarlo como un ambiente social, natural y tecnológico. Todo eso dicen los diseños. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Están en desacuerdo los médicos y los educadores? ¿Unos dicen que son malas y otros dice que son buenas? Bueno, nosotros escribimos un artículo titulado Ni malas ni buenas. Lo pueden buscar si quieren googlearlo con ese título o se los dejo por ahí en la bibliografía complementaria en el campus. Y lo que descubrimos ahí es que no están en desacuerdo porque no están hablando de lo mismo. Mientras que los educadores hablan del niño en su condición de alumno, en un grupo escolar, bajo la supervisión de un docente, imbricado en un proyecto pedagógico, y las tecnologías son tecnologías educativas, son tecnologías empleadas con ojos educativos, las asociaciones médicas hablan del niño en el hogar, consumiendo, exponiéndose a tecnologías de entretenimiento. Y entonces, en un caso, en el hogar, Las tecnologías sustituyen vínculos, sustituyen otras actividades, interrumpen, distraen, eh, capturan una atención que no es la misma que la atención escolar, porque en el otro caso las tecnologías no están para sustituir vínculos, están para potenciar vínculos. Entonces no están hablando exactamente de lo mismo, porque están hablando de dos infancias distintas, la infancia hijo y la infancia alumno, y están hablando de dos tecnologías distintas, la tecnología de entretenimiento y la tecnología puesta al servicio de un uso pedagógico. Un poco como en aquel libro de Jacques Rancié, que se llama El desacuerdo, en el que se postula algo así como que el desacuerdo no es entre quien dice blanco y quien dice negro, sino entre dos que diciendo blanco no se refieren a lo mismo. ¿Mm? En este punto los dos dicen tecnología, los dos dicen infancia, pero no están hablando ni de las mismas tecnologías ni de las mismas infancias. Eh, la cuestión de la atención es importante para pensar cuestiones educativas. Se nos ha dicho ya, Maggio León y Simons, La Rosa, bueno, los autores que ya saben, que a mí me gusta citar y con los que me gusta conversar, que la atención es aquello que la escuela construye. La escuela lo construye en burbujas de atención, la escuela eh, estimula, brinda el espacio, reparte de nuevo el derecho a prestarle atención atentamente a algo. Para poder, para poder interesarse, para poder convertir algo en interesante. Entonces, en este punto, eh, cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos atrae y tiene que ver con la curiosidad, uno presta atención, uno dirige la atención para construir el interés. A veces la maestra los maestros exigimos la atención, pedimos la atención. Los chicos atiendan, sino después no van a saber lo que hay que hacer. Y eso tiene que ver con el dispositivo escolar. Pero cuando el dispositivo no es escolar, sino un dispositivo digital que uno lleva en el bolsillo o frente al cual uno se sienta, entonces la atención ya no se llama, ni se dirige, ni se pide, sino que la atención se capta, se captura. De alguna manera hay algo del orden de la seducción, de la persuasión. Me animo a utilizar otra palabra, adoctrinamiento. La palabra adoctrinamiento significa representa la influencia unidireccional, sesgada, que no contempla distintos puntos de vista y que utiliza mecanismos coercitivos, publicitarios, insistentes, y reflexivos. irreflexivos, bueno, que otra cosa que la publicidad o que los mecanismos de captura de la atención de las tecnologías digitales son esta definición de adoctrinamiento. Y, por supuesto, la atención se convierte en mercancía. En los medios digitales la atención se, co se comercializa, Eh, se paga mucho dinero para que las personas orienten su atención hacia esta o aquella promoción, publicidad, oferta este, etcétera. ¿no? Bien eh, Por otro lado y aquí viene la tercera eh, la tercera propuesta de este decálogo, esa atención se presta hacia personas que son parecidas a uno. Yo titularía a esta tercera cuestión la burbujización. Las redes sociales especialmente, pero en general, la arquitectura virtual tiende a burbujizarnos, a confinarnos en espacios cerrados en los que no estamos entre semejantes, como supone la, la democracia. ¿no? En, en democracia, los espacios comunes nos convierten en semejantes. Eh, o, si quieren, en la versión católica, en prójimos ama al prójimo como a ti mismo se dice eh, sino que nos confinan entre parecidos entre similares entre idénticos y ese goce del consenso nos conduce a una especie de diferenciofobia eh, esos sesgos de confirmación como también se lo llaman nos sumen digamos eh, en una situación en la que lo que tenemos en común con los demás es que tildamos los mismos casilleros no afirmar que compartamos una misma narrativa, una misma versión de las cosas, una misma utopía, un mismo sueño, unas mismas ganas, sino que pusimos el mismo hashtag, digamos. Es lo que tiene que ver con la diferencia entre una épica más bien narrativa y una épica más bien algorítmica, ¿no es cierto? Eh, preocupa de esta burbujización que instala un cierto un cierto encierro de uno en uno mismo, eh, anula un poco las posibilidades de la creatividad, del sorprenderse con lo diferente, con lo nuevo, con la alteridad. ¿no? Eh, estos son los que más me interesan. ¿eh? Ahora paso un poquito más rápido por los otros incisos del decálogo para que no se nos vaya todo el tiempo con esto. Eh, el número cuatro tiene que ver con la caja cajanegrización. Las máquinas son cada vez más oscuras para nosotros. Antes sabíamos más o menos cómo funcionaba algo, ahora no tenemos la menor idea. No solo porque no sabemos qué contiene, no solo porque no sabemos cómo funciona, porque no sabemos, sino porque además no sabemos en qué se va convirtiendo. Ni siquiera los fabricantes del chat GPT tienen idea de en qué se va convirtiendo a medida que los usuarios introducen nueva información. Entonces, las programaciones crecen en forma más o menos autónoma y esta caja negra eh, preocupa. Eh, en un punto, además, la caja negra funciona como agujero negro y absorbe objetos, absorbe objetos eh, del estilo de, por ejemplo, eh, todos los objetos que han sido desplazados por los celulares. Es decir, en nuestra vida había muchas más cosas de las que hay ahora. Había, por ejemplo, relojes despertadores, relojes pulseras, eh, teléfonos fijos, cámaras de fotos, eh, correo postal... <coughs> bueno, podríamos hacerlo en las máquinas de escribir. Hay una larga lista de cosas que fueron desplazadas por el celular. Eh, pero además, cuando queríamos ver una película, teníamos un VHS, lo poníamos adentro de una videocasetera y lo veíamos, o un CD-ROOM. Eh, o si queríamos escuchar música, teníamos un disco, un cassette, un CD. Ahora tenemos suscripciones a plataformas, que en todo caso nos permiten, durante el tiempo, que sigamos pagando y mientras la plataforma la quiera mostrar, ver una película o escuchar una canción. Pero ya no tenemos tantas cosas, ¿no? Eh, el quinto punto es la gubernamentalidad algorítmica, y tiene un poco que ver con esta omnipresencia de los protocolos algoritmizados para orientar nuestra vida. Eh, antes leíamos el Capital de Marx o leíamos a cualquier autor post-marxista y nos convencíamos de que el poder en una sociedad lo tiene quienes tienen los medios de producción y entonces la división de clases se da entre capitalistas y proletarios. Hoy por hoy, nos dicen los filósofos de la técnica, el poder lo tiene quien tiene los medios de orientación de la conducta por medio de los algoritmos digitales y el mundo se divide entre los que manejan los algoritmos y los que son manejados por los algoritmos. Esta, este análisis de la realidad es coincidente en casi todos los filósofos de la técnica y si bien todo orden social orienta la conducta, uno podría decir, si no existiera ninguna tecnología digital, de todos modos, el que exista una regla acordada y escrita en un papel, Eso también orienta la conducta de las personas, digamos. incluso la arquitectura, ya dábamos el ejemplo de McDonald's, ¿no? este, pero el algoritmo eh, lo hace a una escala tanto mayor que todas esas otras cosas, y a una escala tan invisible que ha llevado a algunos este, autores, por ejemplo Cathy O'Neil, a hablar de armas de destrucción matemática, que recolectan más, masivamente datos, que personalizan el uso de esos datos de una manera muy potente y que orientan la conducta de las personas, especialmente en dos ámbitos muy influyentes, que son el consumo y el comportamiento político, digamos, ¿no? El sexto punto del decálogo tiene que ver con el lugar que se le da al cuerpo. Lo podríamos llamar la descorponización de la experiencia. Si decíamos que la herramienta nos hace caso y es una especie de extensión del cuerpo, digamos que con las tecnologías digitales el cuerpo queda en un lugar un poco desdibujado eh, Santiago Albarrico observa que así como el catolicismo nos invitó a abandonar un poco nuestro cuerpo para mi alma y el alma es como una versión de nosotros mismos pero más etérea, más pura digamos, más bucólica eh, las tecnologías digitales nos invitan a dejar el cuerpo también pero en favor no del alma sino en favor de la foto de perfil ¿Mm? entonces Eh, hay muchas copias o réplicas de nosotros mismos, pero tuneados, editados, mejorados y el cuerpo verdadero se va convirtiendo en una especie de obstáculo, en una molestia, en un lastre que digamos, jamás va a estar a la altura de la foto del perfil. <risa> este, podríamos detenernos largamente, no lo voy a hacer ahora, en las distintas posiciones para el cuerpo frente a las pantallas. Cuando el cuerpo es mirado por una cámara, cuando uno mismo se mira con la cámara frontal, cuando uno mira las cosas a través de una cámara, en fin, digamos solamente, eh, a modo de retomar lo anterior, que frente a una cámara uno eh, de alguna manera está frente a un espejo, pero también frente a una vidriera y que hasta se conduce a veces a las personas a vivir la vida de una manera fotografiable dada la hiperpresencia de las cámaras y el uso compulsivo y banal de las cámaras casi todo el tiempo para casi todas las cosas. Eh, y que también, frente a las pantallas, hay un modo estudioso, hay un modo laborioso, ¿m? que es distinto del modo capturado que decíamos antes. ¿no? El séptimo punto tiene que ver con cierta indistinción de lo real en el mundo de las pantallas y de lo digital. Porque claro, si lo real nos enseñó Piaget en sus teorías del desarrollo, es lo que construye el niño, construcción de lo real, si hay una, un principio de realidad, como dicen los psicoloristas, opuesto al principio de placer, si lo real se opone a lo fantasioso, a lo imaginario, si lo real es distinto de lo representado, conforme a la teoría del signo de Sonsson, por ejemplo, ¿qué pasa cuando interactuamos con tanta frecuencia? con representaciones o con fantasías o con ficciones o, o con este, fantasías pero que tienen apariencia de realidad o que muchas veces son representaciones sincrónicas de la realidad como en el caso de una videollamada o en el caso de la realidad aumentada entonces bueno, hay algo del orden de lo real que creo que se desdibuja y que vale la pena mirar con algo de cuidado el octavo es el problema de la verdad ¿cómo hacemos para saber qué? qué cosas son ciertas cuando vienen eh, bajo la forma virtual. Eh, el ejemplo más obvio son las fake news, es decir, las noticias inventadas que se hacen circular para generar una, eh, bueno, una una falsa imagen de alguna cosa, sería como una versión virtual de las viejas campañas de desprestigio o de las operaciones mediáticas, digamos, eh, pero conduce de alguna manera a una especie de dilución de la exigencia de veracidad. Eh, más allá de que una cosa sea dicha y sea mentira en las redes, se podrían gritar mentiras en la plaza pública también y sería más o menos lo mismo pero la escala y la modalidad en la que el mundo virtual lo hace hace que la sociedad vaya de alguna manera deponiendo su exigencia de coherencia su exigencia de lógica y entonces eh, la eficacia la emoción, el juego de palabras ingenioso puede mucho más que la opinión autorizada, que el argumento. Hay una especie de dictadura del meme y cada vez le exigimos menos a la realidad que sea cierta. <risa> Hay como una especie de renuncia. A eso se lo llama posverdad también. No tiene solo que ver con que nos mientan. Tiene que ver con que nosotros ya dejemos de exigir o de preguntarnos si algo es verdadero y aceptemos mucho más amablemente las narrativas emocionales que las narrativas factuales o argumentales, ¿no? como las llama Jorge Carrión, otro filósofo de los, que, de los que estamos leyendo. Bueno, eh, el noveno de los incisos tiene que ver con la, el uso de los datos personales, la extracción, la minería de datos, cómo se obtienen y se analizan enormes cantidades de datos en forma automática, cuando te dicen, sacá la tarjeta Carrefour, instaláte ya mismo la aplicación, te conviene y uno sabe que los datos que salgan de esa aplicación y de esa tarjeta son un insumo valiosísimo para las grandes compañías para pulir la oferta y optimizar sus ganancias. Eh, esto trae problemas, tal vez menos relacionados con la cuestión, este, con la cuestión este, educativa, pero me parece interesante utilizarlo también como punto de contacto con la cuestión de la publicidad, que ya verán, vale la pena problematizar los niños pequeños Eh, no, no son tan conscientes como los adultos de que las publicidades son ficciones en las que alguien le pagaron para que esté muy contento con un paquete de algo en la mano y me parece que desnaturalizar las publicidades, estudiarlas como género eh, es una consecuencia interesante de este punto y por último la indistinción cada vez más difusa entre lo público, lo privado, lo íntimo eh, se habla del sharenting esta palabra que combina compartir con parental digamos, ¿no? share con parenting. Eh, esta idea de compartir fotos de los niños en las redes, esta idea de la huella digital y de ciertas estereotipias del modo de mostrarse en las redes como un modelo para mirar y ser mirado. Bueno, en conjunto estas piezas son 10 puntitas, diez hilitos de los que se puede tirar, me parece, ...para pensar en forma más compleja y crítica nuestra relación con las pantallas. Ahora bien, dicho todo esto, eh, acá es donde termino de empezar... ...y empiezo a seguir para arrimarme a una hipótesis más concreta... ...de cómo funciona todo esto en el ámbito de la escuela en general... ...y para eso me gustaría, como les había anticipado, desplegar una serie de escenas... ...de escribir, mostrarles algunas fotos hechas de palabritas de cosas que pasan en escuelas y en jardines, eh, a ver si sale, veamos, voy a tomar otro mate. Primera, ¿cuántas patas tiene una araña?, pregunta un niño, y la maestra que está frente al grupo y que tiene su celular en el bolsillo canguro del delantal, saca el teléfono y dice, vamos a ver, Eh, hello Google, Hello Siri, no sé qué, dice, ¿cuántas patas tiene una araña? Y la vocecita sintética del teléfono responde, ocho patas. Con la respuesta, la profesora se la dice al grupo, los chicos ya lo no saben y pasan a otra cosa. Pero a la tarde, cuando la maestra vuelve a su casa y va caminando, se pregunta a sí misma, ¿hice bien en buscar esa información en internet? ¿Será que es eso lo que hay que hacer con las preguntas de los chicos en el grupo? ¿Matarlas inmediatamente con la respuesta de Google? ¿No será que hay que dejar que esa curiosidad germine un poco, que se abran hipótesis? Y se cuestionó lo que hizo. Lo dejo ahí, no lo desarrollo, pero lo dejo picando porque quiero contar varias escenas. La segunda es una clase de Educación Física el profesor de gimnasia, de educación física, hizo que los chicos hagan una coreografía y esta coreografía incluye movimientos sincronizados, una ronda, no sé, y él la, la graba con su celular, con video, y entonces eh, se pone en la televisión, todos lo miran y cuando los chicos lo ven algunos dicen, hey, pero yo estaba en el fondo y a mí no se me ve en esta filmación. Entonces el profe dice, no te preocupes, vamos a filmarlo de nuevo, me voy a parar arriba de una mesa y lo filmo desde arriba. Así se los ve a todos. Vuelven a verlo, les parece interesante el cambio de enfoque y entonces empiezan a experimentar. Lo filman al ras del piso, se ven solamente los pies. Lo filman eh, con la cámara en la mano del profe caminando alrededor del grupo, una cámara en movimiento. Y la maestra de la sala, que estaba mirando esta situación, se le ocurre aprovecharlo para hacer un trabajo con los chicos. Entonces, eh, deja pasar unos días, lo piensa bien y les propone. Eh, niñas, niños, vamos a hacer personajes con las manos. Personajes con las manos haciendo que la mano hable como un pato, o que la mano camine como una araña, o que camine con dos dedos como un, como un muñequito. Eh, o que nade en el aire abriendo y cerrando los dedos como si fuera un pulpo. En fin, los chicos inventan sus personajes, le ponen nombre, y entonces luego, con una tablet, utilizando la cámara frontal apoyada sobre la mesa, los chicos graban cada uno su personaje, van poniendo la pausa, de modo que quede editado, y después ven el desfile de manos, y lo editan, le ponen los nombres, le ponen música, en fin, se arma todo un proyecto alrededor de este desfile de manos. Fíjense qué interesante la que se armó aquí y cómo el uso de las cámaras en este caso rehuye del uso banal, compulsivo, del que hablábamos antes, ¿no es cierto? Como aquí, el, el estar frente a una pantalla que te filma no es el gesto del wow, filmame, que salga en todos lados y que se vea qué divertido lo que estoy haciendo, sino que tiene que ver con un proyecto compartido en el grupo escolar. ¿no? El tercer ejemplo se parece al segundo en ese sentido, la maestra ha llegado algunas obras de arte y las está proyectando eh, con un cañón sobre una pared. Entonces los chicos ven la pantalla y se detiene en una obra de un artista y comienza a señalar los colores, las líneas, los puntos, las formas. Y los chicos descubren que si ponen la mano entre el proyector y la pared, su mano aparece como sombra en la pantalla combinada con el cuadro. Y la maestra primero les está por decir, chicos, no, no, no metan las manos ahí que no podemos ver el cuadro. Pero después se da cuenta que a lo mejor esa es una linda oportunidad para mirar el cuadro de otra manera. Y les dice, a ver, lleven sus manos a donde está el color tal, donde está tal figura, donde reconozcan qué pasa tal cosa. Después los invita a buscar objetos en el aula y que los objetos se vean representados por sus sombras interactuando con los elementos de la obra que está proyectando. Y cuando quedó la obra proyectada intervenida de una manera interesante, con las sombras que traen los chicos, ella saca el teléfono y le saca una foto a la proyección intervenida, que luego va a imprimir y al día siguiente traerá copias para todos para que las vuelvan a intervenir, pero esta vez con materiales físicos, con acuarelas, con crayones, con fibras. Fíjense qué interesante este ida y vuelta entre lo físico y lo virtual que se da en este tercer ejemplo. El cuarto ejemplo tiene que ver con una escuela primaria en la que trajeron computadoras de un plan, un plan provincial de distribución de notebooks, una notebook por niño, y las notebooks venían con la explícita indicación de que no se las encierre en un laboratorio bajo llave, sino que deben ser entregadas a los niños. Este era el espíritu de la mayoría de los planes de, de entrega de dispositivos que, que aprendieron la lección después de los laboratorios de computación. que lo, lo que hacían era cuidar las computadoras de los niños. Aquí el espíritu era ponerlas inmediatamente en manos de los niños. Y la maestra contaba, antes de que llegaran las notebooks, el recreo, el momento de juego libre, era la jungla, la selva. Eran salvajes, corrían, se raspaban una rodilla tironeaban de los delantales y salía volando un botón. Desde que llegaron las notebooks, dice, el recreo es un lugar silencioso y apacible. Todos sentaditos en el borde del cantero jugando con sus computadoritas. Y la maestra no sabe si alegrarse o preocuparse. No sé, me pregunto si tendrá algo que ver con aquello de la descorporización, del lugar del cuerpo, o si el pasaje de una forma de atención escolar a una forma de atención más capturada y anda a saber qué estarían haciendo los chicos en las computadoras. Bueno, se abren un montón de preguntas ¿no? con algunas de estas escenas. Otra maestra eh, tiene a su mejor amiga que se fue a vivir a Francia, a Estrasburgo. Ya lleva años viviendo allá y también trabaja de maestra. Deciden entonces hacer un intercambio entre los dos grupos el grupo de Argentina y el grupo de Francia, que tiene la misma edad ese año. Entonces hacen una videollamada por Skype, porque esto sucedió antes de antes de la pandemia y lo que se usaba era Skype, eh, se mandan dibujos, se cuentan sobre las canciones, las maestras ofician de traductoras, en fin, imagínense todo lo que puede pasar en un intercambio como ese. ¿no es cierto En otra escuela, en la ciudad de Paraná, Eh, hace un, un cosa de un mes una maestra me contó que le pasó lo siguiente ella estaba con su grupo en una sala de 5 años y le entró a su celular un mensaje de la madre de una de sus alumnas, Delfina entonces eh, el mensajito de texto que acompañaba el audio decía por favor profe, ¿le, ¿le harías escuchar este mensaje a mi hija? entonces la maestra dice voy a escuchar el mensaje que esta madre le mandó a mi alumna. Y el mensaje decía, eh, Delfi, mi amor, no te puedo ir a buscar porque me surgió un problema en el trabajo. Pero vos te vas a ir con la mamá de Morena. Te vas a tomar la leche a su casa y yo te paso a buscar por ahí. ¿sí? Pórtate bien, hacele mucho caso a la mamá de more Un besito. Y la maestra se pregunta si corresponde que una madre le mande un WhatsApp de audio a su alumna en mitad de la jornada escolar. Piensa que no. Y al mismo tiempo piensa qué barbaridad esto de las tecnologías digitales que nos interrumpen y, y, y pervierten un poco las relaciones. Conversándolo un poco mejor, también pensábamos que esto, tal vez las tecnologías digitales pueden favorecer este tipo de desdibujamiento de los lugares, de los roles, conforme a esta ubicuidad, a esta interrupción. Pero que también es cierto que se trata de un problema más institucional que tecnológico, porque equivale a que la madre hubiera entrado sin pedir permiso en mitad de la jornada y hubiera hablado a su hija sin intermediar la maestra, ¿no es cierto? Eh, en, en un jardín, una maestra pone videos a la hora de la merienda y la directora, que pasa por la puerta de la sala y ve que los chicos están merendando y viendo algo en la tele, eh, pone cara fea y más tarde la llama a la maestra y le dice... Eh, Mariela, he visto que le pones videos a los chicos a la hora de la merienda. Eh, sí, me parece algo interesante, dice la maestra. Eh, y sin embargo, dice, me parece que ese uso de la, de, la, de la tele ya lo tienen en la casa, que les enchufan los dibujitos para que no los molesten. Nosotros en el jardín deberíamos aprovechar la hora de la merienda para conversar, no para ponerles un video. Y la maestra le dice, no, pero yo no les pongo Pau Patrol, o yo les pongo unos cortos premiados en el Festival de Canes, que es un material finamente seleccionado y que aporta después una conversación. Y la directora insiste, no bueno, pero por más buenos que sean los videos, eh, la hora de la merienda es para una conversación más espontánea. Y la maestra le dice, no, es que si la conversación es espontánea, ellos a lo mejor se pierden la posibilidad de enriquecerla con este material. En fin, no interesa lo que pasó después, sino la conversación que se da entre ellas. ¿sí? Hay algo en estas escenas, en estos ejemplos, que nos invita a reconocer que no siempre se trata de elegir entre incorporar o no incorporar tecnologías, que no siempre se trata de usarlas bien o mal, sino que muchas veces lo digital y lo físico y lo analógico se entrecruzan que muchas veces hay versiones digitales y analógicas de actividades parecidas y la escuela nos da tiempo para todo, que hay otras distinciones diferentes de aquella de lo analógico o lo digital que permiten además miradas e intervenciones distintas. ¿no? Frente a esta idea de que lo digital achata la experiencia, la descensorializa, ¿no? que no es lo mismo contar un cuento de papel que contar un cuento en, en un PDF o en un PowerPoint, digamos, Eh, pero que también hay particularidades de lo digital, y acá es donde nos permiten hacer cosas que no podríamos hacer sin ellas, que, que son invitaciones a lo pedagógico también. Eh, pienso, por ejemplo, en aquella práctica tan bonita que en alguna época estuvo muy de moda, de registrar en una cápsula de tiempo y enterrarla en algún lugar de la escuela para que la abran los alumnos dentro de 10 años, por ejemplo. Este juego de la cápsula de tiempo puede pensarse con tecnologías digitales de una manera, bueno, muy intensa, eh, imagínense ustedes grabar un video del grupo hablando sobre el proyecto que está por empezar, pongámosle que vamos a estudiar un determinado tema, vamos a ir a un museo de visita, vamos a hacer una entrevista allá, vamos a conocer sobre los animales este, que están embalsamados en el museo, los huesos de los dinosaurios, etcétera. ¿Por qué no antes de ir al museo, en el momento de la indagación de saberes previos, digamos, poner la cámara y que los chicos hagan preguntas, que los chicos expresen sus expectativas, que los chicos muestren en ese primer momento y lo registren para que después Cuando ha transcurrido el proyecto, cuando fueron al museo, cuando registraron, dibujaron, entrevistaron, conversaron, estudiaron, aprendieron, después de un mes se vuelvan a encontrar con los que ellos eran antes, se vuelvan a encontrar con sus preguntas, ahora que las pueden escuchar desde otro lugar. Ese encuentro con uno mismo en su versión anterior es fuerte. Eh, imaginemos lo que sería para nosotros mismos, por ejemplo, si ahora que estamos finalizando el mes de abril, nos grabáramos un video, eh, cámara frontal, y lo guardáramos en la nube con un aviso para que nos vuelva en diciembre, para la Navidad, por ejemplo. Entonces, no sé, ¿qué se diría cada uno? Se miraría en la cámara y ¿qué diría? Este, por ejemplo, habla con fulanita que se debe en una conversación, deja de fumar, ¿eh? O no dejes el gimnasio, ya que tuviste la voluntad de empezarlo. En fin cosas que uno se diría y después las puede escuchar en diciembre y ver cómo le fue. Este, este Establecer un puente en el tiempo es algo que las tecnologías digitales permiten hacer de una manera interesante, de una manera intensa. Cuando los chicos utilizan programas, por ejemplo programas de edición de imagen o de video o de audio, ellos pueden hacer y deshacer, cosa que Con, con instrumentos reales, uno no podría deshacer un sonido que ya sonó o hacer el mismo sonido de nuevo, uno no podría deshacer la línea que hizo y que no le salió como quería, sino que tendría que ir a buscar una goma de borrar y tendría que... Bueno. Eh, esto del control Z, ¿no? eh, las tecnologías permiten producir obteniendo un resultado muy preciso con un mayor control del resultado, pero con una menor habilidad, con mucha menos habilidad. Esto, que muchos lo van a criticar, por supuesto, van a decir no, es mejor hacerlo con habilidad que sin habilidad, pero bajo ciertas circunstancias, y como la escuela nos da tiempo para todo, es interesante que un niño pequeño pueda escribir su nombre antes de ser capaz de escribirlo con una lapicera, con, con, con, un, con un lápiz, sino que lo pueda escribir eligiendo las letras en un teclado, o que pueda hacer un círculo perfecto y pintarlo de un color antes de ser capaz motrizmente, de hacer semejante cosa. Por supuesto, eh, hay versiones analógicas de lo mismo. Eh, por ejemplo, en las primeras salas de jardín, que los chicos todavía no escriben, eh, existe la práctica del dictado a la maestra y que ella escriba públicamente lo que los chicos le van dictando y después lo leen en voz alta y lo corrigen y entonces pueden operar sobre los textos antes de ser capaces de, de escribir. ¿no? Vimos también en los ejemplos que en muchos casos se trata de utilizar la cámara de una manera diferente Rehuyendo de ese uso banal, compulsivo, digamos, del registro de todo porque sí Y tratando de enfocar algo, de detenerse en algo, de explorar puntos de vista Hay una maestra, recuerdo, que hacía adivinanzas visuales Entonces ella le sacaba una foto en un plano detalle, muy de cerca, algún detallito del aula de modo tal que cuando uno veía la foto no se daba cuenta que ese bordecito de una ventana era el bordecito de la ventana, porque uno está acostumbrada a ver la ventana y no a prestarle atención a los detalles. ¿no? Entonces, en este punto, frente al hecho de que la pantalla se ve como un sesgo de sobreestímulo, manchada de consumo, muy moralizada, frente a que la pantalla es algo de lo que las personas a veces quieren desconectarse, en la escuela se puede utilizar de una manera interesante, de una manera diferente, Y esto de que Ferencia parece confirmarse en los ejemplos después de que aparecía, como vimos antes, en el análisis de los documentos médicos y curriculares. ¿no? Eh, bueno, ahora que terminé de empezar y empecé a seguir, creo que me gustaría empezar a terminar. Y este empezar a terminar me gustaría que consista en analizar la idea de, de que los chicos son digitales, o son nativos digitales, o que vienen muy tecnológicos, o que porque manejan las tecnologías mejor que los adultos, no sé qué. Lo primero que me gustaría decir al respecto es que el concepto de nativos digitales, acuñado por un investigador americano llamado Mark Prensky hace ya un montón de años, Eh, bueno, suponía que los chicos, como nacen en un mundo ya en el que existen las tecnologías digitales, no necesitan aprender, no necesitan migrar al mundo digital. Eh, pero es un concepto que fue muy problematizado, muy discutido, porque dice que esencializa a las infancias, que no tienen en cuenta el desigual acceso eh, a los dispositivos, etcétera A mí me parece que la principal objeción al concepto de nativos digitales es... Lo voy a decir así, es la evidencia incontestable de que los chicos son los únicos sujetos de este mundo mundial en el que vivimos que no tienen celular, no tienen cuenta de Gmail, no tienen Instagram, ni Facebook, ni TikTok, ni nada. Son los únicos que conversan cara a cara, que tienen largos momentos de jugar o de hacer algo juntos sin ser interrumpidos por un celular ni sentirse tentados de ver las notificaciones. Casi me animaría a decir que el principal rasgo de la experiencia de infancia en este momento histórico es la desconexión. Es la no dependencia de una red digital. En este punto, llamarlos nativos digitales, me parece que es de una ceguera eh, atroz. Eh, y una segunda cosa fáctica y muy evidente, es que si los chicos manejan las tecnologías mejor que su abuela, cosa que es cierto, eh, tal vez tenga menos que ver con eh, la configuración cognitiva y cultural de una nueva generación mejorada genéticamente y tenga más que ver con el propio diseño de las tecnologías. Es verdad que alguna vez las tecnologías fueron desafiantes para el pensamiento, la inteligencia, etcétera, y que hubo un tiempo en el cual Manejar tecnologías implicaba manejar ciertas técnicas, ciertas categorías. Eh, por eso todavía existe un concepto curricular eh, llamado pensamiento computacional. Pero cuando, junto con mi colega Verónica Silva, analizamos críticamente la idea de pensamiento computacional –y hay un artículo sobre eso, si tienen ganas de leerlo se los puedo dejar también como bibliografía complementaria– Decíamos, la computadora de la que habla el concepto de pensamiento computacional, que es un pensamiento lógico-matemático, un, un, un pensamiento de secuencia de método de, de, de, de pasos a seguir, etcétera no tiene nada que ver con las computadoras actuales y con las interfaces actuales. Ya no, no es como la Commodore 64 o la Spectrum, la computadora contemporánea o el dispositivo. Es absolutamente intuitivo, es absolutamente opaco en su funcionamiento y no tiene nada que ver con la lógica. Cuando un niño agarra una tablet y sabe dónde prenderla, y sabe dónde encontrar el programita que le gusta, y sabe qué teclas tocar para llegar al dibujito que quiere ver, y esto sorprende a su abuela, y su abuela es incapaz de prenderla y encontrar una aplicación, sucede que la abuela tiene una expectativa de, de, de racionalidad en el funcionamiento, que es la del manual de instrucciones. Ella quiere un manual de instrucciones que le diga qué hay que hacer, y después ir haciéndolo sin romper nada. En cambio, el niño no pide un manual de instrucciones. El niño se sumerge en la interfase y se deja llevar. La interfase no tiene texto. La interfase es absolutamente intuitiva y visual. Lo único que hay que hacer es tocar, tocar, tocar. Y si uno está por romper algo, aparece un cartelito rojo que le avisa y entonces uno pone, no, cancelar, cancelar. ¿Está seguro que...? No, no estoy seguro. Cancelar. Eh, es decir, Hay algo del el, el, el envoltorio cultural de nuestra relación con las máquinas en la que efectivamente los niños se familiarizan porque los dispositivos están diseñados para que lo manejen niños o personas que piensan infantilmente o personas que piensan sin la exigencia de una metodología a ser aplicada con un manual de instrucciones. ¿no? cierto. Eh, la sensación de manejar las interfaces actuales es la, la sensación del trasvaso, ¿no? como quien tiene dos vasitos con arena en la playa y vuelca la arena de uno a otro, o piedritas de uno a otro, las carpetas, uno traslada los archivos de uno a otro, no hay que ingresar ningún tipo de comando abstracto. Eh, ahora bien, metiéndonos un poquito más en la idea de identidad digital, para problematizar esta idea de qué significa tener una identidad digital, repasemos brevemente algunas definiciones de identidad. Eh, diccionario, leo, dice, identidad, dos puntos, eh, conjunto de rasgos que nos diferencian de los demás. ¿sí? David es morocho y tiene barba. Eh, Jimena tiene el pelo lacio y usa una camisa blanca. Eh, no sé, Danisa eh, se tiñe el pelo de pelirrojo. Uno podría enumerar características de las personas, su edad, su sexo, su nacionalidad, etcétera, y el conjunto de rasgos nos diferencia de los demás. En las redes sociales y en el mundo virtual, nosotros Tildamos casilleros cuando armamos un perfil y esos casilleros que tildamos, esa creación consciente del perfil, habla de una identidad que está bajo nuestro control. Fíjense qué curioso, uno nace en el cuerpo que nace, en la familia que nace, en el país que nace, nosotros no elegimos nada, somos lo que nos toca ser y hay unas pocas identidades grietitas de nuestra identidad en la que tenemos tal vez alguna soberanía para decir quién somos, por ejemplo de qué queremos trabajar si es que las circunstancias nos permiten elegir, qué queremos estudiar y en qué queremos convertirnos profesionalmente si es que tenemos la suerte de que las circunstancias nos lo permitan elegir, eh, pero incluso podría venir alguien y decir no, eso tampoco lo elegís eso te es inculcado en la crianza y, y es producto de una serie de condicionamientos y es solo este, que vos te convencés de que lo elegiste. Bueno, puede ser. Pero cuando creamos un perfil, eh, nosotros nos sentimos absolutamente dueños de lo que estamos fabricando. Y nos representa ese avatar. Históricamente esta acción la hizo solamente una marca. Digo, si vos te vas a, a, a los años 80, cuando no había perfiles de redes los únicos que construyeron una reflexión consciente sobre esa imagen y sobre qué quieren ser y cómo quieren que lo vean, eran las marcas, las empresas. Ahora las personas también se han marquizado, hacen marketing del yo, hay como una especie de construcción de sí mismo en las redes que de alguna manera marketiniza el yo. Pero también, si vos querés, lo literaturiza un poco, ¿eh? porque armar un perfil también es armar un personaje y es un poco jugar con esos márgenes de libertad. Entonces creo que la cuestión de las identidades digitales se dirime un poco entre estas cuestiones. Eh, hay también otra definición de identidad, de Paul Ricoeur, que habla de la identidad como algo narrativo. Toda descripción, a partir de la pregunta ¿quién es esta persona?, conduce a una narración, a una historia, a un cuento. De hecho, si uno lee cualquier biografía, tiene forma narrativa nació en tal año, creció en el seno de una familia que no sé qué, inventó tal cosa, estudió tal otra, hizo tal hazaña, se mandó tal macana y después se murió. Entonces, eh, incluso a cualquiera le preguntan, ¿no? ¿y usted quién es? Cuénteme de usted. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy docente, estudié en tal lugar, este, vivo en tal lugar, estoy casado con fulana o con mengano. Bueno, hay algo de lo narrativo. En las redes, lo narrativo se expresa en los muros, en las historias, en los reels. Hay algo de ir sacándose fotos frente a los lugares para mostrarle a esa audiencia imaginaria, a esa tribuna que nos miraría, eh, lo que vamos haciendo en distintos momentos del día. Y hay muchas personas que a lo largo del día publican varias fotos que constituyen una secuencia de sus acciones. Hay algo de lo narrativo que también es capturado entonces por las redes. Una tercera definición de identidad dice que la identidad tiene que ver con los colectivos a los que pertenecemos, de qué tribu somos, a qué este, grupo eh, se nos ha dado permiso de entrar. Por ejemplo, el grupo de los docentes, grupos profesionales, grupos comunitarios, grupos de pertenencia. En ese punto, <coughs> me gustaría hacer la traducción al mundo virtual de pensando en la pertenencia generacional a las tres redes sociales que han captado nuestra atención en los últimos años, que son Facebook, Instagram y TikTok. A Twitter la dejo un poco de costado porque tiene un funcionamiento un poco distinto, ¿no? Pero fíjense ustedes que cuando apareció Facebook, y Facebook no se manejaba desde un celular sino desde una computadora, el tono de las conversaciones en Facebook era un tono mucho más desplegado, había más texto. La gente escribía en Facebook sentada en una silla delante de una computadora. Abría Facebook y decía, a ver, voy a mirar Facebook. No era algo que hacía en los tres minutos mientras iba de un lugar a otro, en una sala de espera, etcétera Sino que era más dedicado. Eh, pero fueron los jóvenes los que entraron a Facebook y muy de a poco fueron creciendo y los mayores se fueron incorporando también. Hasta el punto en el cual esa red social dejó de ser un lugar de jóvenes y pasó a ser un lugar de todo el mundo, y entonces los jóvenes se fueron de Facebook y se fueron a Instagram. Eh, durante un tiempo las personas de, de más de 30 o más de 40 estaban en Facebook y los adolescentes empezaron a estar en Instagram. Pero volvió a pasar lo mismo, los adolescentes crecieron, muchos este, mayores que estaban solo en Facebook abrieron también una cuenta de Instagram y las conectaron entre sí y entonces los chicos y los nuevos chicos ya dejaron de usar Facebook e Instagram y se mudaron a Tik Tok. En las tres redes, además, es progresivo el desvanecimiento del texto. Mientras que Facebook comenzó siendo un lugar de foros extensos y después con el uso de Facebook en celulares los textos disminuyeron en su volumen y en su intensidad, Instagram permite mucho menos texto y TikTok es una red sin texto, incluso sin fotos, solo con videos. Entonces, fíjense ustedes qué interesante como esta pertenencia a colectivos, entendiendo a las redes sociales como colectivos, también tiene un poco que ver con la identidad eh, a un nivel de, de lo etario, ¿no? de, de, de lo generacional. Bueno, después hay una definición de identidad que tiene que ver con la alteridad. Con, con los otros, con la mirada de los otros. Bueno, esta idea, ahí veo que hay alguien con un bebé este, eh, y, y le pregunto, ¿este, ¿este es tu bebé? Sí, es mi bebé. Y es mi bebé porque yo lo miro como bebé. Se dice que un bebé se constituye humanamente a partir de la mirada de la madre, que lo humaniza, que lo subjetiva, bueno, todo esto. Eh, pero también veo a una persona adulta y la persona adulta se pregunta, ¿quién soy yo? y para saber quién soy tengo que mirar cómo me miran los demás, cómo me aceptan, qué cara ponen cuando yo digo algo. Hay algo de las relaciones, de la alteridad, que también define fuertemente la identidad. Y en las redes sociales, es evidente, la, este, este, esta reciprocidad, esta mirada, se plasma en los comentarios que la gente hace de las publicaciones, en los me gusta, en los likes, en las solicitudes, en fin, en la cantidad de seguidores, o de contactos, o de amigos, hay algo, digamos, de una sistematización de este aspecto también en las redes. Entonces, creo que aquí hay varias pistas para pensar muy concretamente la relación entre la identidad y lo digital. En el punto concreto del ser niño o ser adulto, eh, la tenencia del primer celular que no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que va sucediendo en una, en una serie de pasos, en una serie de estadios que se pueden, eh, y creo que se deben, y lo estamos haciendo, de estudiar, desde el momento en el que el celular es entregado por un ratito bajo ciertas condiciones, que se da para distraer al niño o al bebé, hasta el momento en el que el niño empieza a usar el celular del adulto para mandarle mensajes a familiares o amigos... Hasta el momento en el que tiene un celular viejo sin línea, eh, pero que sirve para ver ciertos contenidos. Hasta el momento en el que se le entrega un celular, finalmente, con línea, pero no para que lo use todo el tiempo, sino para los traslados, o para los momentos en los que va a estar solo. Hasta el momento en el que finalmente sí, tiene un celular sin ninguna restricción. En Argentina esto pasa cerca de los 9 o 10 años, en promedio. Es, un, es una edad baja comparada con, con otros países. Eh, trae una serie de problemas en el ámbito de la escuela por ejemplo que algunos chicos de, de, del curso tienen celular y otros no entonces se arma algún tipo de interacción en la virtualidad con los que sí tienen y, y puede haber algún tipo de mención o de mención violenta o agresiva hacia los que no tienen en fin, que es una, una situación que pocas veces es adecuadamente acompañada por la escuela Eh, y no es algo que sucede en, en quinto año de la educación básica. ¿eh? Es algo que empieza a suceder en el mismísimo momento en el, el que los celulares tienen algún lugar en la vida de las infancias y de la experiencia de infancia. Bueno, entonces en este punto lo que quiero decir es que tener el primer celular pasa a ser uno de los principales rituales de paso a la adultez. Eh, no solo lo que dice la ley cuando uno es mayor de edad, no sólo lo que dice la medicina, cuando uno maduró, eh, no sólo los rituales tradicionales desde pues otras épocas, ¿no? los pantalones largos, el carné de conducir, el noviazgo, eh, o todos los rituales que tienen que ver con el, el, el pasar al mundo de los adultos. Este primer celular eh, viene con una serie de suscripciones a perfiles, a cuentas, a productos y servicios que están detrás de un clic a suscripciones, a plataformas de consumo, escolares, de entretenimiento, que introducen a los niños en un mundo que es un mundo de signos y relaciones más bien adultas. Por eso ahora uno ve a los niños pequeños jugar y juegan mucho a tener celular. Se fabrican celulares de papel, de cartón, les dibujan los botoncitos, eh, agarran un bloque y juegan a que es un celular. La presencia, del, de la, la representación de los celulares en los juegos de los niños es muy impresionante el terreno que ha ganado si uno observa juegos de niños. Eh, y bien, eh, dicho todo esto eh, y ya terminando, eh, lo que me gustaría decir para terminar es que allí donde las tecnologías nos sirven, nos ayudan, nos acompañan, Eh, vale la pena que los docentes pensemos formas interesantes, creativas y originales de darles un lugar en nuestras prácticas de enseñanza. Y allí, donde las tecnologías nos interrumpen, nos distraen, nos desigualan, nos verticalizan, no, nos vuelven sumisos frente a poderes que actúan de forma invisible, eh, sería muy interesante que la escuela sea un lugar en el que las tecnologías puedan mirarse con ojos críticos, analizarse, ponerse bajo la lupa y de alguna manera abrirse a la posibilidad de una educación digital integral.